La grabación, c o o dos robados sonidos, sonido. se te olvidó besarme en estos labios que se roto, se te olvidó mi mano al caminar. Se olvidó